Racha León y saludos desde la Sintonía de Berriozar y Ratias, saludos desde la Sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves 8 de junio del 2017, son 4 minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde y aquí comienza una semana más, una nueva edición del programa Euskial Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskadería, en todos sus estilos musicales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 facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia. La semana pasada, hace siete días, estuvimos por aquí por los estudios de Berriozar Irratia por el programa Euskal Música La Formación de Ibar Chamucos que nos vinieron a presentar su segundo larga duración. Hoy no tenemos entrevista, así que los 90 minutos del programa de Euskal Música de 6 a siete y media de la tarde... Los vamos a dedicar a escuchar buena música, música local. Como por ejemplo la formación Esnebelcha. También sonará Leiotikan o por ejemplo Maider con su primer larga duración en solitario. Y como no, también sonará la cantautora Irache Mugire. Todo esto durante estos próximos 90 minutos. Todo esto durante esta hora y media. En el 100.8 en Berriozar y Ratia En una nueva edición del programa Euskal Música No queremos eh, comenzar el programa de Euskal Música Sin felicitar como no a los berriozartarras Marea Que desde el pasado viernes 12 de junio Tienen su plaza en Berriozar Desde aquí un zorionac, unas felicidades muy fuertes A los cinco componentes de la banda de Berriozar Marea Que por supuesto se lo merecen Y también comentarte antes de comenzar el programa Euskal Música, que ya estamos casi en la recta final de una nueva temporada, la sexta temporada, en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Y estamos eh, preparando un programa especial, ya que vamos a tener, lo he dicho, un programa especial de 4 horas de 6 de la tarde a 10 de la noche, repasando todo lo que ha dado de sí esta sexta temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia. Dicho todo esto, vamos a comenzar el programa de, de Euskal Música y lo vamos a hacer como es habitual, con buena música, música local, música que se realiza en Euskal Herria, como son Esnebelcha ya que el proyecto Esna es el quinto trabajo de estudio de la formación Esnebelcha y consta de dos discos el primer disco junto al Deepak que guarda los dos discos, se publicó eh, para la feria del disco y libro de Durango del 2015 mientras que el segundo disco vio la luz en mayo del 2016 nos centramos en el primer disco donde nos Encontramos 8 canciones que siguiendo el estilo de la banda Recogen varias colaboraciones de lujo Tales como El Canijo de Jerez Ander de Green Ballet Rubén Sierra de la Pegatina Pancho de So Rude Merece mención especial el excelente trabajo de Luis Toledo de La Prisa mata Que ha sabido recoger el espíritu musical del disco Y convertirlo en un cuidado diseño que viste Y recoge todo el proyecto Nos quedamos con esta primera parte El primer CD de ESNA Y nos quedamos con los temas Esna y Esta es Edge Con Esna Belcha comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Green Valley Esna Belcha eh. Cada frase que escribo se esconde un recuerdo, éramos niños sin ganas de despertar. Recuerdo tus labios con esa sonrisa y el brillo en tus ojos al verme pasar. Recuerdo cruzarme contigo en la calle, mirar hacia el suelo por no saludar. Contar hasta 10 para poder girarme, encontrarte riendo y volverme a girar. Pasan los años, sigo recordando el tiempo que desperdiciamos, soñando despierto. Puedo recordarte mirando hacia el cielo intentando volar. Abre tus alas y vuela sin miedo, te espero despierto en el fondo del mar. La Bailando en el agua y sintiendo la brisa con una sonrisa es fácil esperar eh la jovialticidad Eta zubetetzen induzun garaian Ez zain aserarik ez bukaerari taurain Pasan los años, corre cortando El tiempo que desperdiciamos Soñando despierto, puedo recordarte Mirando hacia el cielo, intentando volar Abre tus alas y vuela sin miedo Te espero despierto en el fondo del mar Nadando en el agua y sintiendo la brisa Con una sonrisa, es fácil esperar Gitar No sin sin vueltas tu nube, hay algo que me dices, te vas a quedar, te espero flotando soñando que vuelves en un rinconcito en el fondo del mar. más incluidos en este proyecto es quinto trabajo de estudio de la formación Esnebelcha primer CD, los temas Esna y el tema Esta Esets, que como te comentaba anteriormente, lo sacaron para la Feria del Disco y el Libro de Durango en 2015, mientras que el segundo disco Vió la luz un poquito más tarde, en mayo del 2016. Y con la juerga y la alegría de Esnebelcha, nos vamos con algo más tranquilito, nos vamos con la cantautora Irache Mugire, que publicó en noviembre del 2016 La piel de Transparente eh, tras eh, su álbum debut Inis Fodla del 2002, ya estuvo por aquí para hablarnos de este trabajo discográfico, de la trayectoria musical de esta mujer, de Irachi Mugire y también pues, eh, pues nos deleitó con tres eh, temas eh, con la guitarra, estamos... Ante un trabajo bien hecho, este nuevo trabajo, la piel transparente, claramente completo y de gran coherencia de principio a fin. La introducción instrumental nos abre las puertas de par en par a saborear las delicias, que son las 10 canciones que llenas de vivencias y sentimientos del universo personal nos cuenta Irache. Bien acompañadas por el bello sonido de las dos guitarras, la voz de Irache, nos cuenta sus historias, secretos para escuchar con atención. Poesía y música se dan la mano con sentido y armonía en los tres idiomas de las canciones, euskera, castellano Y gallego En cuanto a grabación y producción, este es un trabajo producido con mucho amor que recupera el sonido directo y cercano de las grabaciones antiguas. Nos quedamos con este segundo larga duración de Irache Mugire, el álbum La Piel Transparente y de él extraemos los temas Amor de un Desierto y el tema que da título al álbum La Piel Transparente. Te con locura, te ame con locura, mal Y si nos fuimos apagando Fue con cordura mortal Te ame, te ame con locura, te ame con locura Y si nos fuimos apagando Fue con cordura mortal Árdeme, árdeme Para yo saber que también me has amado Árdeme do seguir viva a toda la Do segir viva a tu lado Eterramos un cordón umbilical Que mi tierra con cariño maternal Acunó porque la sangre me engaña Y al calor de las raíces sigue batiendo Entre raíces que ando removiendo Y se hizo materia Y se hizo materia El transparente y se hicieron carne mis líneas de fuego y tembló la tierra con viseras y espinas y silencios y tembló la tierra manoseando mis sentimientos y me das a beber de tus labios cada tacto antiguo, cada fotograma Es la esquina misma de mi cama hasta el día en que fuimos niños sabios hasta el día en que fuimos niños sabios luz en la noche de nuestros niños niños sabios y me dices que suena convincente lo que después no te atreves a vivir Animalito tembloroso Empieza a huir No hay perdón Para quien no ama de frente No hay perdón Para quien no ama de frente No hay perdón Para quien no ama de frente Y se hizo materia La piel transparente Y se hicieron carne Mis líneas de fuego Bizaras y espinas y silencios Y tembló la tierra Manoseando mis cimientos Mi piel nu formas de tu deseo o oh, tal vez sea tu exceso de contra mí pero me aterra qué pase sin pena ni gloria este momento largamente deseado y si la vida trena nuestra nuestros labios, Y la piel transparente, dos de los temas incluidos en el segundo larga duración de Hirachi Mugire Que 14 años después de editar su álbum debut In Fodla, en 2002 Regresa ahora en 2016 con su segundo larga duración, La piel transparente Y de Hirachi Mugire nos venimos a Iruña, nos venimos con Leiotikan Ya que en... Eh, En el año 2014 la banda celebró su 20 aniversario y con este motivo el grupo grabó el 11 de octubre un concierto en directo en el Gasteche Bomberinea de Tolosa rodeado de incondicionales. Ejemplo de directo perfecto, caliente y vigoroso, Gorka, Aitor, Titi y Pachi suenan como una apisonadora en este álbum en directo. El concierto es el equilibrio entre el punk y la perfección. Es aquello que se suele decir, te vamos a liarla ahora que sabemos... Y nos da la gana. La graba ese disco, más concretamente, como te comentaba anteriormente, en el gazteche de Bomberinea de Tolosa. Y lo hace con todos sus éxitos de la trayectoria musical de estos 20 años. Nosotros nos quedamos con tres de los temas. Asteburú, Bustietan, Enchun y Esperanza. Ya va con su caballo de los dos avaragaldo, pero sigue sí está colgado. Esan es un revilla y tenelinois. Si que zanaren una cia y tenel bisurevilla, adora al corsora eta orquetuna ya. Pam pam, chakun tiro castendira va dirudi ora ingoetan, bascarrenga yetona isra. Pam pam, contestar la vela reta na ciudad galera sigo, Peta aiba gehi jago, Torrratatzen ditut kasko zuri hitzaak! Yeah, yeah. Arai nabesti gustiz autobiografikoa Entzun, hartu azten duten txeketat musik askolan Take in, stock up! Gol, es que regasco más incluidos en este álbum en directo punk rock tal de Soilbat de la formación de Iruña Leiotican grabado el pasado 11 de octubre en el concierto que dieron en el Gasteche de Bomberenea para celebrar el vigésimo aniversario de esta banda. Ahí estaban los temas, Asteburu, Bustietan, Enchun y Esperanza. Y de la formación de Leiotikan, nos vamos con un señor, un señor que lleva en la música, digámoslo así, pues casi toda la vida. Hablamos de Iñiguito, de Chapel, de Chapela, de Chapel Punk, un que lleva 18 años subiéndose a los escenarios y para mucha gente es un hombre que de oídas, Mucho o poco, se hace familiar Y Arrasate es músico desde muy joven A ratos ha sido pescador Tiene tiempos de hortelano, pero siempre... Frontman, siempre adicto al punk y siempre músico. Chapel Punk confía en el técnico de sonido Axular y Dimendi, quien ha grabado y mezclado este nuevo trabajo discográfico en los estudios Ame de Mutriku. Chapel Punk edita su octavo disco que lleva nombre y apellido en el título, Betty Rock and Roll. Juego de palabras. Betty significa siempre en usquera y Betty Rock and Roll es siempre rock and roll, siempre punk, siempre punk rock. Melodías por todas partes estrepicios, canciones muy pegadizas, muy pegadizas en la banda chapel punk en estado puro nos quedamos con este álbum betty rock and roll y de extraemos los temas rocadicto y conquistaré el fin del mundo no canciones de punk rock que resuenan en mi cabeza Viejos amigos que ahora son mis mejores enemigos Nuevas vidas han llegado, otras han marchado y Mil canciones de punk rock que resuenan en mi cabeza ta está la música alegre y divertida, por supuesto de este señor, de Iñiguito, de Chapela, de Chapel, de Chapel Punk con este nuevo larga duración Betty Rock and Roll. Y nos vamos con algo de caña, nos vamos con algo de fuerza, nos vamos con Unset, que es una banda de rock metal de Bilbo, aunque no les gusta encasillarles en ningún estilo concreto. Unset nace a finales del 2013, cuando después de la disolución de Rushen, Rubén, Marty y Lander se juntan con Patricia para dar forma a este nuevo proyecto. Poco después, Will sustituye a Lander en el bajo, quien queda como técnico de directo y de estudio. De nueve temas, se compone el primer trabajo discográfico de un set. De él te vamos a extraer dos de ellos, los temas Strangers y The Holy White. La la fuerza de esta formación de Bilbo, la caña y la fuerza de esta banda de rock metal, anset con estos dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo, los temas Strangers y de Only Why. Y nos vamos con Maider, sí, sí, Maider Zabalegui, que unida desde siempre al mundo de la música, en esta ocasión nos presenta su primer disco, Sway, 20 años después del gran éxito obtenido junto a la Isla Lechea, Alaish Eta Mayder presenta Maider su primer trabajo en solitario, pero viene acompañada por un excelente elenco de músicos y nos hace partícipes de un trabajo que contiene grandes valores con el que nuevamente ha saltado a los escenarios. 10 temas con mucho color y sensibilidad que navegan en el mar de la ilusión y los sueños, presentados por la cantante y compositora De Oyatsun Reflejo y estímulo A la vez De sentimientos Transparentes Nos vamos a introducir pues Con este primer álbum En solitario De Maider Y del álbum Suei Te extraemos los temas Sutani Y Kale Kantoyan Eki aletik Aisean Serua Argi chuko duen Icharo Bembeetean Ichar Estaban sonando los temas Sutaní y Kale Cantoyan, dos de los temas incluidos álbum debut para Maiden en solitario el álbum Su E I. Nosotros que continuamos compartiendo más música en la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8, ya sabes que estamos cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en difusión sábado y domingo, la misma Frank Horaida de 6 a 7 y media en el mismo día al 100.8 de Berriozar y Ratia Hemos comenzado con S. Nebelcha Hemos continuado con la cantautora I.H. Mugirie con la formación de Iruña Leiotican con Chapel Punk, con La Fuerza y la Caña de De la formación de Bilbo Un set y con el primer trabajo en solitario para Mayder Y ahora volvemos con caña, volvemos con fuerza Volvemos como suele decir Sociedad Alcohólica con mala hostia Nos vamos... Con esta banda, Gasteistarra, que ha lanzado Sistema Antisocial. Su nuevo trabajo de estudio, distribuido por el sello maldito Records y grabado entre Gardelegger Studios, Jurson Recording Studio y Antifarm Studio en Dinamarca, nada más y nada menos. Sistema Antisocial, un disco que lo forman un total de 13 cortes que intentan reflejar de la mejor manera posible el directo tan potente que dispone la banda en concierto. Este es el primer trabajo que graba Antifarm. Alfred Berenjena con la banda después de que en 2012 sustituyera a Roberto por su desgraciada lesión en el hombro. En esta ocasión ha contado con la colaboración de Barney de Napplehead a las voces en Policías en Acción. Roberto de Esia, Odey y Magu de Arcada Social ayudaron con los coros de las canciones de este nuevo trabajo discográfico. Regresa la banda Gasteistarra, regresa Sociedad Alcohólica con este nuevo larga duración Sistema Antisocial y estos son dos de los temas incluidos en ese su álbum Cuenta pendientes y más ruinas Alcohólica, banda gastistarra En estado puro con este nuevo larga duración Sistema antisocial Y de Sociedad Alcohólica nos venimos Nuevamente para Iruña Y lo hacemos con Vendetta Ya que después de su exitosa gira Abriendo caminos, con más de 60 Conciertos por todo el estado Y sus visitas a Chile y Argentina Y por qué no decirlo, su potente gira Internacional Kamikaze Tour 2016, Vendetta regresa con más Fuerza que nunca para presentar su quinto Disco, voter que vio la luz el pasado 2 de diciembre de la mano de Maldito Records. Vendetta regresa para enfrentarse a una nueva etapa, donde tendrá que defender su trabajo más elaborado con composiciones de Javier Ocheberría y Peyo Reparaz, habiendo realizado también, este último, las labores de productor. Vendetta demuestra su evolución conjugando nuevas sonoridades, sin perder su esencia ska y jugando notablemente con la música electrónica. Nos introducimos en este nuevo larga duración de la formación de Irundio Vendetta, el álbum water de el te extraemos los temas no volveré y aunque quedan ganas mi pasado mi presente no A la herida. no, no volveré A los días grises del ayer Y tantas veces metas... Los dos temas incluidos en lo que es su último trabajo discográfico Botters, los temas no volveré y aún quedan ganas y no somos con la fuerza, la garra y la caña de solte ya que nos presenta Ixa, que es el nuevo trabajo de este quinteto de santuchu el CD guarda en su interior nueve nuevas canciones, al igual que en sus anteriores trabajos Distancia, Naikoa y Hero encontramos ritmos rápidos y un hardcore mezclado con otros estilos, junto con unas melodías que denuncian, trasladan a la realidad y cuentan sus vivencias En euskera, riffs de guitarra que penetran golpes directos de batería cuerdas de bajo con rabia así como una voz potente y característica nos dejan en este disco Ixá unas canciones poderosas y con pegada. Tras el nombre elegido para este trabajo se encuentra la idea de que la banda cumple 10 años. Ixá se traduce Teleuskera como X, letra esta que simboliza ese décimo aniversario. En este disco el cual ha sido grabado, mezclado y masterizado en de Rock Studios de Bilbo por los técnicos Urchi y Carlos han participado diferentes programas personas del panorama cultural vasco. La Bert Solari Oyana Bartra ha sido quien ha escrito los textos en Arratoye Katuak, Jan... Igor Karmendaliz e Inés Osinaga de las bandas Leiotikan y Gose han prestado sus voces en las canciones Amets Karatuak y su rumbiló Trianghelurra, junto con Aitor y DJ Kanaki del grupo Norte Apache, que se ha acercado con sus platos al estudio para intervenir en automute Los diseños del CD corren a cuenta de Unai y de las fotografías se ha encargado el equipo de Cantuenea y e Kincha. ¡Que nos vamos! Con este nuevo álbum para esta formación, para Solte y del álbum Ixa, te extraemos los temas a Mech, Karatuak y el tema Prota. Pues ahí estaba la caña y la fuerza de esta formación de Solte que regresan al panorama musical con su décimo aniversario con este álbum Ixa y con los temas Ametska, Ratuak y Prota. Con ellos vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Musical. Y sabes que estamos cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en Redifusión en el 100.8, en Berriozar y Ratia, también en la misma franja horaria de 6... ...a siete y media de la tarde... ...hemos escuchado a Esnebel Cha... ...a irache H. Mugire... ...a Leiotican... ...a Chapel Punk... ...a Unset... ...a Maider... ...a Sociedad Alcohólica... ...a Vendetta... ...y a Solte... ...y vamos a terminar... ...el programa de Oideus música ...y lo vamos a hacer... ...con la formación Sopilote Chirriaus... ...que acaban de publicar... ...entre Achunes y Culebras... ...su nuevo trabajo discográfico... ...que se puede descargar... ...de forma gratuita... ...dentro de su página web... ...SopilotesChirriaus.com ...y nos vamos a quedar... con uno de los temas que han dedicado a toda esa gente de Alchasu, ya saben ustedes por qué. El tema Controli Gabe, con él no somos. Recuerda, dentro de 7 días volvemos para compartir contigo más música local, música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludos. Agur. Hiten!